Programa 44 maestro wow. enero 45, 45 que <risa> casi puedan. 45 enero 5 año, del 2021 año de la pandemia espero que no siendo... se extienda más que sea no un solo año no dos ah yo también espero que año y medio ni ah, tú ni yo bueno. <risa> dicen por ahí las malas lenguas que a partir de junio todo vuelve a la normalidad mm, vamos bien, a ver es si es cierto vamos a ver si es cierto y cuál va a ser esta nueva normalidad no uh -huh. Oye, pues el día de hoy saludamos al público conocedor sí. que nos presta sus oídos todos los martes. Esperemos tener un año 21 donde crezcamos mucho en esto de la radio por internet. Ojalá. En Radio Cartón. Sí, así es. ¿Te parece bien? Sí, claro. ¿Sí? De hecho, eso va a suceder. Ya, ya fue un augurio. Un augurio, sí. <risa> pues es una intención y eso oye, funciona. Sí, dicen por ahí que lo... que te programes, ¿no? Que, que lo decretes. Sí. Esa palabra de repente es como muy usada. Entonces, bueno, como sea, pero así queremos. Queremos seguir, estar aquí dentro de un año con el buen Chuck. Y que es nuestro chico de controles. Sí, sí, el mago de la 5G. Exactamente. Últimamente de la 6G. Que ya resuelve <ríe> una, unos problemas aquí tremendos y siempre arregla todo. Ajá. Oye, pues... Vamos a empezar porque yo quiero que pongamos una canción que tiene que ver con nuestro tema del día de Ajá. hoy, que es Desde mi motocicleta. Desde mi motocicleta. Eh, les vamos a platicar primero que el tema de hoy lo elegimos porque hace ocho días mm. nuestro hijo tuvo un pequeño, no sé cómo le puedes... Pequeño percance. Ajá, en la, en la moto. Nosotros hemos optado por viajar en moto. Es mucho más sencillo debido al tráfico. Sí, ahorita vamos a hablar de todo ese tema. Que ya se ha puesto tremendo, ¿no? Entonces, bueno, pues nos tocó ir a auxiliarlo porque tuvo ahí una caída que hemos, eh, pues ya ha pasado, creemos que ya lo, lo superamos, pero bueno, por eso el, el tema del día de hoy desde mi motocicleta. Entonces, eso. antes de cualquier cosa, vamos a escuchar una canción. Del señor Jaime López. Exactamente, que se llama Desde, desde mi moto. moto. A ver si les gusta. Sí. A mí sí. Sí. ringona que el llano está la rocola sobre la barra y a nadie ahora se De mi cuate Lorenzo. Se sofocó y la edad fue llegando al precieze. Solo cuelga un fantasma en el perchero. Su chamarra de cuelga. Serán los viejos tiempos, voor favor no me sirvas al tiempo, mi cerveza victoria bier, Pues les platico. Jaime López es uno de los cantantes, compositores, intérpretes preferidos del maestro. Sí, sí, ya tiene mucho que no nos cae acá por guanatos, pero bueno. Aquí lo vamos a estar esperando cuando venga. Sí. Esperamos que venga a la rueda, eh. Esperamos. Pues normalmente nos toca saludarlo, ¿no? Sí. A, al lugar a donde viene a concierto, vamos y lo buscamos, y siempre nos ha recibido muy amablemente. Sí. De hecho, sí ya como que nos ubica un poco, ¿verdad? Sí, sí. <risa> Oye, pues el día de hoy. Vamos a saludar rapidito a nuestros patrocinadores porque tenemos invitado. Sí, de lujo. Invitado de lujo. Sí. Vamos a mandar primero alimentos veganos ISIS que ya nos están escuchando. Sí. Saludos al buen George. ISIS los está esperando. Hay que velar el velo de ISIS. Hay, hay que comer veganito de vez en cuando, no sí, pasa es nada. Es una buena opción. La verdad, sí, muy sabrosa, diferente. Y bueno, si ya probaste y no te gustó, bueno, pero, ¿Pero ya dónde probaste. Se, dónde se ubican ellos? Están en. Constancio Hernández Alvirde. Ah, siempre te meto en problemas. <ríe> sí, esquina con. Vallarta. Vallarta, en el edificio de la Universidad de Guadalajara, a un costado, a un costado del edificio de la Universidad de Guadalajara, sí, ahí, ahí los encontramos, en la Casa Morisca, ahí exactamente en la esquina, exacto, y luego ahí tenemos a Granola Gourmet, sí, sí. que hace unos panecitos muy ricos, galletitas, ahorita estamos haciendo roscas de reyes, individuales, de hecho, eh, eh, Granola Gourmet es la, uno de los que aporta los postres allí a alimentos veganos, ISIS. Y también aquí, ¿También dónde estamos... La Rueda, aquí en el, China Town. el mejor lugar del barrio chino de aquí de, de, de Guadalajara. Guadalajara donde tenemos libros, muchísimos libros y un, unas buenas bebidas de entre tisanas y café, que nos atiende aquí el, el, el, el nuestro barista consentido, nuestro barista de lujo, que es el, el señor Is Balam. Ke. ¿Qué? <risa> y aparte de todo, muy pocos negocios están atendidos por su propietario. Sí. Y pues este es el caso con el señor Sergio Fonc así que cuando quieran una buena charla y un buen café, sí, sí, vénganse sí. para acá. Y luego tenemos hasta el mercado de abastos, frutas sí, y sí. verduras. Sí, con Rogel Hurtado y Hugo Barrera, ahí los rudos del mercado de abastos de la calle 9, número 21, donde ahí les pueden atender eh, bueno, con todo lo, lo que quieran, entre verduras y frutas, y si usted no, no puede salir por la pandemia por las restricciones de la pandemia no hay ningún problema, se lo llevan a su casita Estamos preparando un programa en el cual vamos a platicar que en este 21 nuestra visión nuestro mejor consejo Puede ser el recomendar que toda la inversión que hagas, la hagas en tu salud. Exactamente. En, en la educación. comida, ajá, y en la comida que, que te pueda traer la salud, ¿no? Ajá. Pero ya, ya veremos qué día platicamos de eso, ¿no, Así maestro? Es. Sí. Y pues también tenemos a Primero Café, luego Existo. Luego Existo, una cafetería de barrio en el sur de la ciudad, en las confluencias de López de Legaspi e Isla Trinidad. Ahí es un cafecito que las tienden muy bien ahorita. A partir de las siete tienen una restricción donde solo sirven para llevar, pero está riquísimo ahí. Sí. Y la ventaja de ese café es que tienes desayunos desde las siete, desde de, la las mañana, siete de la mañana, siete, ocho de la mañana, hasta las cenas a las nueve, diez de la noche, ¿no? Sí, sí, es un lugar muy agradable, muy, muy buen ambiente. Y muy ¿no? completo, la verdad es que no tienen como tan restringido el horario, entonces es muy fácil, ¿no? sí. Alimentarte ahí, tienes chance también de ponerte tu, tu máquina, ponerte a trabajar ahí, tu internet, todo eso, ¿no? Sí, sí, puedes, puedes montar tu oficina perfectamente ahí para realizar tu trabajo. Igual que aquí en la rueda cartonera, que sabemos que ya hay varios que así lo hacen, ¿no? Sí, es su oficina. La librería La Rueda. Ah. Ok, pues, oh, entonces ahora sí, presente a su invitado nuestro. Bueno, es mi vástago. <risa> <risa> bueno, es mi, hijo, es mi hijo Diego. Hola. Ay, oh, qué, oh, voz. qué voz, Dios mío, mejor conocido <risa> en, en los bajos mundos como balam. Sí, como balam. Sí. ¿Pero por qué balam? Eh, es el significado de una palabra en maya. Significa hubo jaguar. hubo la necesidad de generar un, ese mote por, por un...? ¿Una actividad ¿una extra? ¿Una actividad extra? Sí, sí, sí. ¿Concreta? Sí, por el freestyle. Ah, perfecto. Entonces... ¿Pero qué quiere decir balam? Jaguar en maya. Como, ¿how are you? No, no, no, es una, no. No, no, una mala broma. <risas> Ay, Dios mío. Bueno, pues es nuestro invitado del día de hoy. Ya les platicamos que, que tuvo ahí un incidente, pero está bien. Eh, ya platica, entonces ya, ya superamos eso, ¿cierto? Sí. Sí, de hecho, la introducción, que es una canción que nos gusta mucho, bueno, a mí en particular de Jaime López, que tiene que ver con las motocicletas en la ciudad eh, ahorita estamos teniendo problemas y pienso que va a incrementar porque hay un exceso de automóviles, se fijan la ciudad cada vez está más colapsada de hecho en las estadísticas del INEGI a 2018 eh, hay eh, dos no por, eh, por cada habitante no, por, hay dos vehículos por habitante perdón, creo que me estaba confundiendo Ah, es, no estoy leyendo bien Bien, entonces, eh, y eso se es, es, está incrementando, ¿no? De hecho, eh, Jalisco, a, a, en esas estadísticas del INEGI, de, en un lapso del 2000 al 2018, se incrementó en 200% el parque vehicular eh, en la ciudad. Entonces, por eso no es, no es nada mm -hmm. gratuito que, si ustedes se fijan, se salen por la ciudad, literalmente en las horas pico, Parece un estacionamiento, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, nosotros lo observamos ya en estos últimos días, aparte pues ya de la emoción de la gente de, de estas fechas que, que venían, pero realmente el tráfico era tremendo, o sea, sí nos encontramos ya eh, lugares donde estaban prácticamente detenidos los vehículos, entonces uh -huh. sí estaba bastante complicado, ¿no? Sí, entonces si te das, okay. si te das cuenta, o sea, y, y esto va incrementando, va a llegar un momento en que va a haber un colapso, Entonces tenemos que comenzar a, a, a buscar eh, opciones alternativas uh -huh. de transporte. Bueno, yo en lo particular mi medio de transporte es la bicicleta, pero eh, necesitamos a veces recorrer, recorrer distancias más largas y a mayor un poquito mayor velocidad y descubrimos que la opción es una motocicleta que implica un riesgo. Todo es un riesgo. Sí, de hecho Liber los carros es un también. Riesgo. Claro, sí. Entonces, de, de ahí que optamos por, por utilizar eso como un vehículo que nos ha servido porque nos ha ahorrado eh, tiempo en, el, en los recorridos y en economía también. Sí. Oye, pues yo les quiero platicar. Yo estuve investigando, yo no sabía eh, cuál había sido la primera moto, en qué año y todo esto. Entonces, pues yo me di ahí a la tarea de investigar y me encontré esto. Diego me dijo que, que sí era cierto. Vamos a platicar ahorita. él tiene ahorita. que corroborar, ¿eh? Uh -huh. Dice, en el año 1867, Sylvester Howard Roper inventó la primera máquina que alguno podría reconocer como una motocicleta. Este norteamericano creó una máquina con motor a vapor de dos cilindros. Estas primeras motocicletas usaban carbón como combustible. Eso fue lo primero que yo me encontré. Y luego dice... La aparición del primer vehículo motorizado sobre dos ruedas se remonta en Francia en 1868, aunque en realidad no era más que un velocípedo, una bicicleta de grandes ruedas impulsados por un motor a vapor que desarrollaba una velocidad de 30 kilómetros por hora. Pero... La primera moto de la historia en estar propulsada por un motor de combustión interna alimentado por gasolina, la denominó Reitwagen. ¿lo dije bien? Reitwagen. En 1885, aunque hubo, como ya dijimos, algunos inventos anteriores con motores de vapor. ¿Cierto, Diego? Sí, pero una cosa que, que cabe como que aclarar, Es que las motos realmente como, como un transporte cotidiano Y más que nada enfocados a la eficiencia De ahorrar combustible, velocidad y cosas así Empezó con los japoneses uh -huh. A ver, platícame, porque yo no sabía eso mm, Realmente los primeros fueron Honda uh -huh. No recuerdo cuál es el primer nombre del que la creó Pero su apellido literalmente es Honda Sí, tiene que ser Ah, eh, okay. Pancho Honda, vamos a dejarla. <risa> la primera moto que fue así como popularizada, comercializada y de hecho creo que es de las, de las motos más vendidas de la historia es la Honda C90. Una moto semiautomática, motor extremadamente pequeño, muy ahorrador de gasolina. No era una moto muy rápida ni muy potente, pero era muy eficiente. Y los japoneses siempre han tenido ese tipo de mentalidad de que las cosas tienen que ser lo más pequeñas y eficientes posibles. Sí, pero digamos que sí pasaba los 30 kilómetros por hora, ¿no? Sí, sí, una C90 llega como a 75, 80, un poco más. Es que de hecho que los japoneses, bueno, hay, hay un dicho en, en la ciencia que dicen que los alemanes inventan las cosas mm, sí. y los japoneses las hacen chiquitas y los gringos las compran. sí. Bien, pero también a lo mejor tiene que ver con eso Porque ellos viven en un, en un país donde todo es pequeño Entonces, como que su es, Sabes que vamos a hacer Como tenemos un espacio muy reducido Tenemos que eficientar el espacio Yo me imagino que va por ahí la cosa, ¿no? Entonces hacen las cosas pequeñas Pero fíjate que también hay una parte muy interesante En esto de las motos Que tiene que ver de, con, con la Segunda Guerra Mundial sí, Después sí. de las bombas de Hiroshima y Nagasaki Donde este, literalmente los norteamericanos destruyeron Japón Y quedó devastado Y ellos se levantaban de sus ruinas y entonces no tenían pues, ni recursos, ni. pues que todavía tuvieron que pagar indemnizaciones por la guerra. Uh -huh. Entonces eh, ellos comenzaron a, a, utilizar, a, a hacer pequeñas motos eficientes para que los trabajadores se transportaran a sus centros de trabajo. Se trataba de transportarse, no de llegar rápido, sino de hacer un transporte eficiente donde hubiera una movilidad muy práctica. Y, y seguro, yo me imagino que dentro de sus eh, razonamientos estaba el no le voy a dar algo muy rápido porque quiero que viaje seguro y sí. que llegue a trabajar, ¿no? Sí. Y fue justamente lo contrario de lo que hicieron los americanos. Lo, hay mucha gente que no sabe, pero las marcas de motos que son como las americanas por excelencia. Uh -huh. ¿cómo cuáles? Eh, son Harley Davidson Ajá. e Indian. Ambas marcas realmente tomaron popularidad en la Segunda Guerra. Eh, sus orígenes son muy similares, Indian es un poco más vieja que Harley, pero comenzaron en un principio como fabricantes de bicicletas. Uh -huh. Y después empezaron a incursionar un poco en, en los vehículos de motor. De hecho, alguna vez llegué a escuchar, no sé si sea cierto, que el primer carburador usado por Harley, Davi por Harley Davidson eh, se hizo aparte de una lata de tomates o algo así. Y ellos tomaron fuerza porque eran las motos que usaban para transportarse los militares del ejército de Estados Unidos. Fíjate que yo, yo de ahí de eso de la Harley investigué porque, bueno, de, de visualmente es como de las motos que más te llama la atención, ¿no? Uh -huh. Y es como la marca que dices, ¡Oh, es una Harley! Sí, sí, pues la... Marca Farol. Sí, la, la verdad, ¿no? Es sí, así sí, como sí. de, te imaginas trepado arriba de la moto con tu chamarra que también trae atrás bordado y todo esto, de ¿no? De hecho, rápido, alguna vez alguien me dijo en una conversación, eh, hablando sobre motos con un amigo, me dijo, si quieres comprar la moto que tenga mejor rendimiento de gasolina, no te compres una Harley. Si mm. quieres comprar la más rápida, no te compres una Harley. Si quieres comprar la que sea la más potente, no te compres una Harley. Oh my God. Si quieres la que sea más bonita, cómprate una Harley. Ah, sí, claro. Y, y fíjate, dice que la historia de las Harley en, en México comienza en 1910 con Benjamín Martín del Campo. Él logró iniciar un negocio de compra y venta, lo que decías tú, y renta de bicicletas a finales de los años 20. Él comenzó a comercializar y distribuir las clásicas motocicletas eh, policiales en la Ciudad de México y ya para 1930 evolucionó a ser el primer distribuidor de la marca en nuestro país. Maestro, usted se va a acordar, en los años 50, durante la época del cine de oro mexicano, eh, la aparición de las motocicletas de la marca, de, de esta marca, de la Harley, en la cinta a toda, máquina, a toda Máquina, con Pedro Infante interpretando a un policía de tránsito en la Ciudad de México, se volvió como parte de la cultura. Sí, y parece que va, yo Exacto. ve. Si Exacto. No, y, y era una, bueno, yo hasta ahora lo comprendo, fue una película innovadora en esa parte, porque hacían hasta figuras, y lo que dice Diego, realmente eran unas motos muy grandes, sí se veía que eran muy pesadas, pero al mismo tiempo daba como, como esa, esa seguridad, ¿no? De que podían, hacen hasta una pirámide humana. Sí, sí, sí. y sí, Entonces, verdad. o sea, quiere decir que sí aguantan mucho peso, pero al mismo tiempo, pues, no es como lo mejor, ¿no? En caso de piezas y reparaciones y todo esto, ¿no? Yo, yo, estoy, yo estoy recordando ahorita un dato que se me hace muy interesante. El, para mí, el mejor escritor acerca de la Revolución Mexicana es Martín Luis Guzmán porque aparte de que ser un muy buen escritor él anduvo ahí pues él anduvo con Villa anduvo con Felipe Ángeles eh, eh, tiene un libro que se llama El Águila y la Serpiente entonces cuando yo leí El Águila y la Serpiente me impactó porque Villa utilizaba motos Indian mucha gente a lo mejor no sabe eso pero Villa utilizaba las motos Indian cuando iban eh, cargaban los dorados de Villa a veces no, te dicen que eran muy valientes pero a lo mejor no eran tanto, más bien los obligaban porque detrás de la, de la carga de caballería iban las, las al, al, a, al retaguardia iban las motos indian y al que, se, al que reculara lo ejecutaban ¿no? entonces si se fijan no sé si se han visto por ahí, hay unas fotos de Francisco Villa en, con una indiana. Ah, de hecho <risa> yo ahí investigué porque otro de los secretos del maestro es que a él le encanta leer sobre Pancho Villa, tiene como Todos los libros sabidos y por haber acerca de él. Y ahí te va, bueno, ya me lo platicaste, pero yo te lo leo. Dice, una de las figuras más polémicas en la historia de México es la de Pancho Villa. Él fue el primer biker en la historia de México. Sí, de hecho sí. sí. Dice, el caudillo del norte que venció a los Estados Unidos un niño huérfano que nació en un paraje desolado. En ese entonces, al norte de México, San Juan del Río, Durango. Entre los recursos tecnológicos que el ejército norteamericano utilizó contra el general Villa, era 1916 aproximadamente, se encontraba un escuadrón aéreo y el que quizá fue el debut de uno de los vehículos más importantes de nuestro siglo para fines bélicos, las motocicletas. Sí, se, fue. se le conoce como la expedición punitiva cuando los norteamericanos vinieron a a tratar de capturar a Villa, el general Pershing, uno de los héroes de la Primera Guerra Mundial, pues será muy héroe norteamericano, pero con Villa no pudo. No pudo. <risa> Ahí te va, dice, que Villa compró hasta cuatro motocicletas. Bueno, es lo que se dice, ¿no? Que hasta cuatro motocicletas marca Indian Ajá. Scout, modelo 1921. Esta marca llegó a México en 1906. Sí. Es la más antigua. Eh, más que la misma Harley Davidson, uh -huh, sí. se dice que Pancho Villa viajó a un lado en muchas ocasiones, no, dejó a un lado, perdón, en muchas ocasiones a su caballo sí. para realizar viajes largos entre los estados que combatía a bordo de moto. Dejó el Siete Leguas con tal de montarse su Indian. Oye, pero es que imagínate, o sea, Yo me imagino que el ego de Pancho Villa era tremendo, o sea, dejé mi caballo, aquí lo tengo, soy el héroe nacional, soy el rebelde, soy el galán y viajo en moto. Viajo en moto. Wow, ¿no? Sentía James Dean. Y de, y de hecho hasta la fecha no cualquiera tiene una Indian Scout. No, no. Claro. Sí, sí lo sé. Dice, en aquel entonces montaban una potencia aproximada de 15 caballos de fuerza. ¿Eso qué es velocidades? Pues es muy poco. depende. Depende del peso de la moto, pero por aquel entonces, mmm, realmente por los años era muy potente, porque ahorita una moto de pista del año de alta gama anda como en, arriba de los 95 caballos. Oh, sí, es mucha diferencia entonces. Sí. Oigan, pues vamos a escuchar la primera canción sí, del así día. Es. ¿Le parece, maestro? Sirve que tomamos aquí un poquito de cafecito. Sí, claro, y un té. Mientras está en es esta canción, vamos a consentir aquí al buen Diego que trae, como le acaba de decir el señor Sergio Funk su trofeo pintado en las manos después de su primera caída. Eh, la canción se llama Plantación Adentro y es del señor Rubén Blades, Rubén Blades acompañado Willy de Willy Colón Vamos a escuchar. Es el año 1745. En América Latina el indio trabaja en las plantaciones, bajo el palo implacable del mayoral. Sombras son la gente. Ala la la la la Sombras son la gente. Ala la la Plantación adentro cámara. Es donde se sabe la verdad. Es donde se aprende la verdad, dentro del follaje y de la espesura, donde todo viaje lleva la amargura, es donde se sabe cámara, <risa> es donde se aprende la verdad. Camilo Manrique falleció. Por golpe quedaba el mayoral Y fue sepultado sin llorar Una cruz de palo y nada más plantación adentro, cámara, plantación adentro, cámara, sombra son la gente y nada más. Camilo Marrique falleció, plantación adentro, cámara, se murió el indio Camilo, por palos que daba el mayoral. Camilo Marrique falleció, plantación adentro, cámara. Y el médico de turno dijo así, muerte por causa natural. Camilo más falleció. Fantasio malastro camará. Claro, si después de una tunde, palo, que te mueras, es normal. Camilo Manrique falleció, fantasio malastro camará. acostarse tarde y de pie temprano, rumbo pa'l cañaveral. Camilo Manrique falleció, fantasio malastro camará. Tierra, selva, sol y viento, indio y palo en mayoral. Camilo Manrique. Plantación adentro, de De selva traga, selva nunca dice nada. Camilo Manrique falleció, prestaciona dentro camarán. Recoge el café y coge pa allá, si no te pega el mayoral. Camilo Manrique falleció, prestaciona dentro camarán. Eh, Camilo Manrique falleció, si lo enterraron sin llorar. Camilo Manrique falleció, prestaciona dentro camarán es un triple monumento, una cruz de pan y nada más. Camilo Manrique falleció, plantación adentro cámara. Oye lo que digo es la verdad, sombrazo son la gente y nada más. Camilo Manrique falleció, plantación adentro cámara. <muchas> ¿Qué les pareció Plantación Adentro? Buenísima, como todas las de Rubén. Bien. No, no, Diego. Sí. Ahorita que estamos aquí en el intermedio con la canción de Rubén Blades, estábamos hablando de, hablando de las motocicletas. Hay una moto que es icónica aquí en México, que es la moto Islo, quizás las personas mayores les van a recordar. Ahí en el Mercado de Abastos todavía hay unas motocarros que andan ahí, pa, pa, pa, cargadísimas, y son esos motores de hace 40 años, o sea, no, no se rajan. Tú parece que, hablando de eso, Diego, tú investigas, bueno, no investigas, sino que te interesó esa parte, ¿no? Sí, sí, es que el caso de las motos Islo es algo muy interesante y muy triste a la vez. Eh, si mal no recuerdo, el que las empezó a fabricar, Era el ingeniero, solamente que no recuerdo si era Israel o Ismael uh -huh. López. Uh -huh. eh, al principio esas motos eran muy buenas y era una marca mexicana. Eran motores, Italiana. si mal no recuerdo, si eran fabricados en Italia. Eran los motores, marini, motores marini. Eran motores marini, marini. fabricados en Italia. Ajá. Pero las motos ya como tal eran ensambladas y comercializadas aquí, se, se comercializaba como una marca mexicana y eran motos realmente buenas, de hecho hubo un tiempo en, la, en el cual se hacían como carreras de pueblo uh -huh. eh, con motos islo sí. y eran puras motos de baja cilindrada. Eran motos 125, las más grandes eran 250 y de ahí para abajo. Realmente era la mayoría de lo que se De Dicho, tenían 175, ¿verdad? Sí, tenían 175. Te voy a corregir algo. Se llama Isidro López. Ah, eso, El ingeniero eso, ya lo Isidro. Ah. Eh, Gracias, Angogle. <risa> <risa> eh, y a, así como mencionan, eh, esos motores hasta la fecha se han desmontado de donde originalmente venían, se usan para otras cosas... No les dan mantenimiento, no los cuidan como deberían, les dan muchísima más carga de la que está diseñado el motor para soportar y aún así trabajan. Sí, son, son motores extremadamente buenos. Pero lo que sucedió con esa marca es que cuando muere el fundador, pues ya se desorganiza todo totalmente, se empieza a colapsar la marca y actualmente es una marca que está fusionada a un corporativo que es una armadora de motos chinas que son los que suelen comercializar como Vento, Itálica y cosas de ese estilo. Entonces, en aquellos años, si encuentras una isla de aquellos años, son motos muy buenas, pero actualmente comprar una isla no. No, no es lo más recomendable. Son motos realmente de muy baja calidad. Se sí. desbaratan al primer golpecito. Casi. Sí, Ay, de, qué triste. De hecho, en, en, en los mercados asiáticos, sobre todo en la India, eh, es el medio de transporte por excelencia son las motos de baja cilindrada porque Por el bajo consumo de combustible, porque son fáciles de reparar y este, te generan una eficiencia tremenda para los traslados. Oye, eh, es que ahí, por ejemplo, nos ha tocado ver en muchas películas, sobre todo allá de, de la India, donde es la hora, por ejemplo, de llevar a los niños a la escuela y tú ves tanto señoras como señores que traen arriba montados a los niños... Y, y son, no sé, 50, 60 en un solo alto, ¿no? Uh -huh. Que están esperando al SIGA. Y, y tú los ves, iban todos los niños felices de la vida. Es como lo normal. Uh -huh. Sí. ¿No? Allá... Eh, de hecho, los que traen vehículo son minoría, vehículo sí. hablando de carros, son minoría y respetan bastante este espacio donde eh, las motos quedan en la parte del frente y ellos quedan atrás, ¿no? Uh -huh, sí. Entonces, no los van poniendo en riesgo, sino que la mayoría de niños Quiero yo creer que llegan así, ¿no? En, en bici o en moto. Sí, eso es lo cotidiano para ellos. Y son motitos, son motonetas, ¿no? No, sí, no son porque motos son, grandes. Son extremadamente baratas. O sea, realmente mantener una moto es muy barato. Es cierto. Yo, en el caso de la que acabo de desbaratar, jeje, <risa> eh, solamente, o sea, yo llenaba el tanque de esa moto con tres litros. Y con eso podía andar, cuando trabajaba de repartidor, todo el día yendo de extremo a extremo de la ciudad. Y cuando solamente la usaba para ir y venir de la escuela, eh, me duraba una semana el tanque. Oye, cuéntanos la anécdota esta del señor que te abordó en una gasolinera y que te preguntó, ¿con cuánto la llenas? Ah, sí, este, llen, llegué pues, en la mañana antes de irme a trabajar a llenar la moto, eh, pero pues, yo traía el casco puesto con el cubrebocas aparte y pues, a veces no se te entiende mucho cuando hablas así. Entonces el señor llega eh, y me pregunta que con cuánto llenaba la moto. Y le hice nomás con la mano una seña, pues, de un 3. Y el señor me dijo, ah, con 300 pesos. <risa> y yo, pues, me reí y le dije, no, con 3 litros. Y se me quedó viendo y me dijo así como, pues, ¿con 3 litros? O sea, como, como, si, como si hubiera entendido mal. Y le digo, sí, o sea, a la moto le caben tres, creo que 3 litros y medio, ya contando la reserva. Y... Pues con eso tiene, no es una moto rápida, o sea, no llega a 100 kilómetros por hora, topa como en 85, pero me da 43 kilómetros por litro, entonces, unas por otras. ¿Y cuánto él ocupaba para su camioneta? Pues no sé, traía una, una pick-up grande, entonces. Mucho. Fíjate, es el problema, bueno, ahorita ya, bueno, los países asiáticos, el modo de transporte es ese tipo de vehículos eficientes, de cilindrada baja. En, en Europa, en, en, en, los, en las zonas más avanzadas, si le podemos decir de una manera, ya utilizan las motos y las bicis. Sí. Y todavía no, como nosotros, como somos los vecinos de los norteamericanos, a veces no nos ponemos a, a, a analizar. Entonces, fijas, de repente una señora en, en un mamamóvil, en un carro, en una camioneta donde lleva a los niños, ¿qué te gusta? ¿Que la señora pese 60 kilos? Y para transportarse, está yendo, llevando un vehículo que pesa a veces dos toneladas. O sea, ¿te imaginas la fuerza energética de consumo de combustible que tiene para desplazarse una persona de 60 kilos? O sea, a lo mejor no nos razonamos, pero es una locura. Sí. Está generando gases de efecto invernadero, pero es, es muy complicado llegar a... Esa, a Esa conciencia yo pienso porque en, en este, aquí en, en México el vehículo es, es una cuestión de estatus, ¿no? Sí, sí, en la mayor parte de, de las sí. ciudades es cierto. Ajá. Entonces cuando te ven a ti en tu motito dicen, ah, mira ese pobre cuate, incluso son capaces de echarte el carro, ¿eh? Sí, <risa> son... lo hemos experimentado. <risa> ah, de hecho, yo tengo una anécdota sobre eso. Eh, alguna vez me tocó ir a recoger un paquete en, en una tienda que estaba en Plaza Andares. Y pues en plaza andar esto sabes que pues es pura gente de muy alto poder adquisitivo. Entonces fue curioso porque cuando uno llega como repartidor en moto, en la mayoría de las plazas, hasta los de seguridad saben que hasta por el tipo de moto se ubican cuando eres repartidor y por cómo andas vestido y todo, y que vas con el celular en la mano para ir viendo... El casco a, a, puesto. Ajá, ¿a qué tienda vas a llegar? Eh, tú sabes que a lo mejor... No llegas exactamente a un cajón de estacionamiento, pero llegas, tú ves un lugar donde la moto no estorbe, que no sé, un pedacito, una banquetita por dentro de la plaza o algo así, uh -huh. la dejas ahí, vas, recoges y ya. Y casi nunca te dicen algo porque saben que vas entrada por salida, o sea, sí. no duras 20 minutos ahí. Claro. Eh, y esa vez que fui a Plaza Andares, que pues es pura gente en carros caros, cosas por el estilo, yo encontré un lugar así... Eh, llego, dejó la moto, no me había alejado ni por 10 metros de la moto, y llegó uno de seguridad y me dijo que la moviera. Y pues yo dije, ah, pues está, está perfecto. Me subo a la moto, la muevo, y mientras la estaba moviendo justamente de donde me quité, llegó un cuate en una camioneta enorme, carísima, no sé ni qué modelo sea, se estacionó donde mismo, se bajó de la moto, la dejó ahí, y el mismo de seguridad que me quitó, cuando pasó le dijo, buenas tardes. Ah, <risa> bueno, es que hay niveles. Sí. Es que, de hecho, existe esa, esa parte, bueno, uno como motero, les dicen moteros, pues, a los motociclistas, uh -huh. tú lo vas a notar, este, bueno, también hay, hay que reconocer que también nos hace falta cultura vial ¿a A todos. A todos, sí, también a, a tones, los que andamos en hasta los moto. A todos que van caminando, A sí. todos sí. nos hace falta, desde ahí eso no es tema de discusión. ¿Sabes <risa> qué? Ahorita que dice Diego a los que van caminando, sí, o sea, yo quiero hacer pública la pregunta, ¿Por qué la gente camina por media calle? Sí. Ya sé lo que me van a decir, porque las banquetas no son seguras. Bueno, pero ir por media calle es un... sí es seguro. Tomamos jugando? en cuenta que ahorita ya los de carro no respetan al 100% el sentido de las calles. Uh -huh. O sea, como pueden entrar en tu mismo sentido, pueden entrar en sentido contrario... Entonces, mucho cuidado con eso, por favor, en, en, no caminen. Y luego las mamás, aquí el maestro se burla porque dice que las mamás de Carreola avientan por delante sí, al niño. Sí, para las cubra. <risas> Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. De verdad, todos necesitaríamos cursos realmente no, no intensivos, cursos buenos y a fondo de, de cómo respetar esta cultura vial, ¿no? Es que... ¿Sí? Ah, Perdón. Ah, uno de los mayores problemas que de hecho... En muchos lados se menciona, tanto gente que anda en bici como gente que camina en moto, carro, lo que sea, es que en México es estúpidamente fácil que te den licencia. Sí, es Cualquiera cierto. Cualquiera obtiene una licencia, no, no, hay, no hay mayor dificultad para que obtengas una licencia de conducir. Yo en mi caso hice el examen con una moto semiautomática. Cuando se supone que debo de hacer el examen con una moto estándar para demostrar que se pues, hacer los cambios de marchas y ni siquiera se fijan y el examen no tiene dificultad, el teórico tampoco, o sea, no hay ningún problema que obtengas una, una licencia de conducir aquí de casi cualquier vehículo y considerando que desde que empiezas en moto ya representas un peligro como, tanto para ti como para un tercero. Claro. Sí. oye, no voy a hacer eso como bueno, quemando a, a muchas eh, a muchas personas, pero quizá los que hacen los exámenes de, de conducir tanto de moto como de auto son como tantos maestros de natación que hay, que no saben, que nadar. No saben nada entonces a <risa> lo mejor los de las motos tampoco saben subirse a una moto y darle o a un vehículo, no puede ser ellos simplemente siguen un lineamiento que les dan ¿no? de hecho, de hecho fíjate eh, de, debería haber una política pública de, ahora sí que los diputados en ese sentido, porque ahorita la, la política es recaudatoria. Sí. O sea, no interesa eh, si un tipo se, le das una licencia y, y es un arma que va a andar en la calle, lo que les interesa es el dinero que va a dar. Entonces, el, la función del Estado es generar una política pública que genere un bien común y que proteja. Al propio que la solicita y, al, y a un tercero, A ¿no? los que le quedan a un lado, exacto. Sí, entonces yo pienso que debería, debería haber incluso una corresponsabilidad, porque ahorita el que le atenió bien a, est, a este negocio, yo pienso que fue eh, Salinas Priego, que con su marca itálica, yo pienso que deberían decir, oye, no la ven, cualquier tipo llega y, y, y le sale con la moto y nomás firma y da bonitas de 100 pesos. Pero lo y ¿sabe? Y sale a la calle y dices, ¿qué onda? Sí, o sea sí, como sí, le das una moto sí, si tienes sí. que tener todo un protocolo tienes que saber cómo conducirla no, no, no. entonces ahí yo pienso que el Estado está fallando porque no hace una política en ese sentido donde reglamentaria, reg donde reglamente y regule y este y no nomás que sea una política recaudatoria porque es una de las cosas, no trata de inhibir el uso del auto porque lo que le interesa es vamos a ver, estamos hablando que ahorita hay tres millones y medio de autos en el Estado o sea cuánto le deja nomás de, en, de refrendo O sea, esa es la visión del sí. Estado, de los gobernantes sí. Sino por, por, o sea, Y aparte eh, eh, La ciudad se está volviendo Una cloaca, ¿no? Porque inversiones térmicas el aire está contaminado De, de, de heces fecales Y no, no muchísimas cosas, pues oigan vamos a hacer otro corte eh, sí. musical le vamos a mandar saludos al señor Guillermo Rodríguez de Flores y Colores de México nuestro quidófilo de confianza nuestro amigo nos está escuchando y vino nada más a solicitarnos una canción, ex <ríe> exacto, así que pues esperemos que les guste nosotros normalmente no ponemos música de este género, porque él nos dijo que es su género de su programa, pero a mí nosotros también nos gusta gusta, que le quede claro. <ríe> claro, el día de hoy le vamos a poner. La canción se llama Carabina 30-30 y la canta el señor Antonio Aguilar. Carabinas 30-30 Que los rebeldes portaban y decían los maderistas que con ellas no mataban. Carabina 30-30 que los rebeldes portaban y decían los maderistas que con ellas... 30-30 me voy a marchar, a las pilas de la rebelión. Si mi sangre piden mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación. Ja nos vamos pa Chihuahua, ya se va tu negro santo. Si me quebra alguna bala, de a llorarme al campo santo. Ja nos vamos pa Chihuahua, ya se va tu negro santo. Si me quebra alguna bala, de a llorarme al Oh, santo. Con mi 30-30? Me voy a marchar Antoos, de las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy, zal los habitantes de nuestra nación. Va Francisco Villa donde te hayas argumero? ven parate aquí adelante tú que nunca tienes miedo va Francisco Villa donde te hayas argumero? ven parate aquí adelante tú que nunca tienes miedo A 30 me voy a marchar. Aquí están las pilas de la rebelión. Si nunca me piden mi sangre, hoy, por los habitantes de nuestra nación. ¡Ajá! ¡Y qué de, le dimos gusto a Guillermo. Claro, es un buen amigo, le decimos. Sí, le deseamos un muy buen año que venda muchísimas orquídeas. Ya les estaremos avisando aquí cuando traiga algún evento nuevo, ¿no? Y te paso, Guillermo. Ahorita estamos pues detenidos en eso de los eventos masivos. Así es. Oye, yo quiero también que platiquemos la situación. Nosotros aquí en México o en Guadalajara, que es donde estamos, eh, utilizamos la moto como un medio de transporte. Se puso, pues, de moda, si le quieres llamar así, en esto de las plataformas para trabajar como repartidores. Sí. Eh, creo que ahí entra el éxito de las motos itálicas, sí. eh, que es una moto que puedes encontrar quizá a no muy alto costo y que es muy fácil para quien no tiene el efectivo de ir y comprar una moto, pues, va y se endroga, ¿no? Va pagando ahí mensualidades cortitas o semanales, no sé cómo sea. Eh, esos pagos, y pues es muy fácil, ¿no?, que cualquiera entre a, a ser repartidor trayendo una moto de esta, creo yo que el éxito de este señor, pues es en parte eso, ¿no? Incluso también los obreros, porque ellos se se, cuando se transportan en el sistema colectivo, o sea, es carísimo, si tienen que tomar cuatro o cinco camiones y sacan cuentas, pues pueden comprar una moto, uh -huh. y aparte... Eh, eh, se van a trasladar de manera más rápida, ¿no? Claro, Oye, ideal sería que tuvieran una, una capacitación, pero bueno, así es es una necesidad que sale exacto. a tope y les, hay que salirle, ¿no? Oye, pero ahí entra esto que, que dice Diego, es, es cierto que, que según la moto que traes, sí puedes identificar a qué te dedicas, sí. ¿no? Por ejemplo, o sea, los, los que son repartidores, tú ves y casi todos traen el mismo tipo de moto, ¿no? Sí, la sí. baja. De hecho, ahí me ha pasado ver que de repente andan cuates con mochila de repartidor en motos ah, sí de gama dicho. media alta, no sé, motos de arriba de 40 mil pesos, o incluso más, una vez me tocó ver un cuate en una, una Yamaha R6, que es una moto muy cara, eh, y, y sí es curioso, o sea, te las quedas viendo porque es como, como que dices, no encaja. ¿Qué se robó? ¿La moto o la mochila? Ajá, <risa> una, una Ducati, ¿verdad? Ajá, nada Ajá. que ver. Bueno, yo realmente de marcas de motos, pues no, no conozco tanto, los oigo a ustedes cuando platican y bueno, ya me enseñan las imágenes, pero esto es cierto, eh, sí es como depende de la moto que le ves a la persona, nos ha tocado ver personas ya mayores, señores ya mayores, sí. que traen unas motos viejitas, así como tú dijiste hace rato, pero las traen muy cuidadas. Sí. O sea, como que es un moto de toda la vida, quizá, y es su transporte. Yo creo que a ellos nunca les ha pasado por la cabeza el andar presumiendo la moto, ¿no? no sino no. el que funcione para que se puedan trasladar. Es que eso viene desde, por lo mismo que dices, de que son personas mayores, viene desde finales de la Segunda Guerra. De hecho, actualmente está pasando una cosa que la marca Harley Davidson está perdiendo muchísimo mercado. De ¿Sí? hecho, ya han tenido que cerrar plantas porque los que eran su, sus mejores clientes eran los veteranos de guerra o los hijos de los veteranos de guerra. Oh, porque ellos crecían por eso Ajá, y están falleciendo o ya tienen moto y no son como muy de estar comprando muchas. Entonces Harley Davidson está pues, perdiendo mucho mercado y por varias cosas que han pasado, es pues, conocido que Harley Davidson solamente fabrica motos del estilo característico y si se salen otros estilos, no le sale no es muy de ellos, y actualmente, lo que vende, las marcas que se están haciendo millonarias y millonarias, son las marcas japonesas, porque fabrican motos de pista, ajá. ahorita lo que vende es una moto de pista y las italianas, o sea eso de que la gente dice que las motos son muy baratas, sí y no entre, ajá, entre comillas o sea, un ejemplo, una vez que yo venía de regreso de hacer un, un viaje, eh me pasó al lado un cuate en una Ducati, que yo creo que solamente con el precio de la moto y la chamarra y el casco que le reconocí, que son de muy alta gama, solamente en eso traía más de 800 mil pesos. ¡Oh, Dios! Sí, es que de hecho es, es otro segmento, ¿no? Porque yo las, las de baja cilindrada y eficientes, yo les llamaría como utilitarias. Sí, sí claro. Sí, porque, pero existen, bueno, hay gustos para todo, ¿no? Pero eh, también, aparte del de, de uso de, de la moto como un medio utilitario, yo le digo como motociclista, a lo mejor y muchos motociclistas si, si escuchan me van a dar la razón, es una sensación de libertad que, que ni se imaginan, es otro sí. rollo. Yo me acuerdo que la primera vez que yo me subí, Diego me decía, es que abre las manos. Necesitas abrir las manos, cerrar los ojos y sentir el viento que cara. te da. Exactamente. Uh -huh. Entonces, realmente sí, es otra sensación. Tristemente no puedes andar disfrutando ahí el, no, el no, no, aire no. todo el tiempo porque todavía hay automovilistas que se te cierran y bueno, ¿no? Ya eso es otra, sí, discusión. Sí, sí es otra discusión. Pero realmente es una muy buena opción. Sí. Yo la considero como una muy buena opción para viajar, para transportarte, para trabajar, para muchas cosas, ¿no? Realmente sí. es muy bueno... De hecho, en tu casa el espacio que necesitas para mezclar la moto es, es mínimo. mínimo. ¿Lo metes a la sala? Eh, sí, de hecho es nuestro caso, entonces eh, no pasa nada, ¿no? No tienes que modificar ni el cancel de tu casa. No te roba espacio. Exacto, para, o, o tirar una barda quizá para que te quepa el coche, ¿no? Que bueno, ya cuando son muchas personas, bueno, se puede, se necesita el carro para transportarse, ¿no? Pero hay que ser muy conscientes, ¿no? De, de, de hecho, eso vamos a llegar, o sea, ¿por qué vamos a llegar a que la gente tiene que ir... Con A utilizar, ya está pasando a utilizar pequeñas motos y bicicletas porque la ciudad va a colapsar, así como dijimos con los autos. Y un caso muy clásico, el, el, el, el, el que tiene más motos en América Latina es Brasil. Sí. Y una de las cosas que lo generó precisamente fue como en Sao Paulo, que es una ciudad donde un atracón, que le llaman ellos, te puede durar todo un día, entonces ellos optaron por utilizar motos. Motitos, entonces en lo que un tipo está con su BMW y dos días atorada en un tráfico, pues tú vas y vienes. <risa> y le de dices, hecho, ahorita, adiós. Aquí en Guadalajara, como somos un poco clasistas, denostamos muchos a los motociclistas sí. que andan en las motos utilitarias, pero no se van a dar eh, cuenta o no analizamos, no nos ponemos en el papel de ellos que lo hacen por una necesidad. Y aparte, ahorita en el caso de la pandemia y son los que mueven la ciudad. La comida, es que las llevan compras, la medicina. La medicina. Ah. Que llevan la refacciones. Es que, es que pasa una cosa que yo me di cuenta desde que empecé a trabajar. Que la gente es muy incoherente a veces en sus comentarios. Ejemplo. Cuando tú vas manejando y vas en tu carro y te pasa un motociclista muy cerca, que obvio, o sea, hay motociclistas que son extremadamente imprudentes. Yo me he llegado a pelear con otros motociclistas porque son tan imprudentes. Sí. Andan sin casco, van entre carriles cuando está el tráfico circulando todavía, pasan los altos cuando hay mucho tráfico, o sea, cosas así. Eh, sí, hay motociclistas que no saben manejar, no deberían tener una moto. No, no, no. Pero a la vez es como... Yo me fijé mucho en eso. Cuando vas manejando y ves un motociclista que va entre carriles o te pasa muy cerca o se te cierra, lo que sea, eh empiezas como que, no, que malitos motociclistas, que no deberían circular, bla, bla, bla. Pero cuando tú estás esperando un pedido que sabes que te va a llegar en moto y se tarda en llegar, lo, lo estás pone, presionando te pones contra el motociclista. Entonces es como de que no quieres que circulen así, pero a la vez lo estás apurando y te urge. Y si llega tarde... Y no te importa lo que tiene que hacer para llegar al... Ajá, el, y si llega rápido. tarde, que por qué llegaste tarde, o lo reportas, o... Es cierto, la verdad es que no analizamos bien estas cosas, pero yo insisto en que sí deberíamos de aprovechar un poco más este recurso. Sí, tener la conciencia y uh, de verla a la, la, ponerse en, ahora sí que en los zapatos de los... Pero ahorita que dices conciencia, también ponernos en los zapatos de toda la familia, yo estoy de acuerdo en que a veces es el único medio de transporte que tenemos para no subirnos a un camión uh -huh. o a un tren ligero, pero... Tristemente nos ha tocado ver familias hasta de cuatro personas, sí, sí. que es el papá, la mamá y dos niños, dos menores, van los cuatro en una motocicleta sin casco. A los más pequeños los traen al frente de la sí, moto. sí, para que caen, sean los primeros que amortiguen, ¿verdad? <risa> la verdad es que no sé. Y va en exceso de velocidad. Y es un chiste del que suelo no reírme o, o procuro no reírme porque me causa mucho, eh, mucha preocupación. Pero sí todos deberíamos de ser mucho más prudentes en esto. Si, si nos está escuchando algún otro, otro motociclista, qué padre que compartimos este gusto. Qué padre que, que lo descubrimos y que, nos, eh, que optamos por esta... Eh, otra forma de, de viajar, ¿no? Sí. Y habla, bueno, ahorita que hablamos de los, de los moteros, dicen que no hay, nomás hay dos tipos de motero, el que ya se cayó y el que se va a caer. Diego y nosotros. Así, aquí están las dos versiones. Sí, sí, claro. Oigan, pues ya nos tenemos que ir porque vamos a terminar con una canción que, que nos pidió el maestro, pero pues también Diego se dedica al freestyle. Diles dónde te pueden encontrar. Eh, en Instagram, como Bill, con B grande, guión bajo, Balam, también con B grande. Y en Facebook también como Bill Balam, sin el guión bajo. Hace cosas buenas, hace ruiditos buenos. Sí. <ríe> Le vamos a mandar también saludos a Marianita porque ya se nos puso celosa. Ya vale. Eh, obviamente a Valentina también, que esperemos que nos esté escuchando, que es la fan número uno acá del tío Balam. Sí. ¿Cierto? Y, y nos vamos a ir con una melodía de un, de un sonero cubano que en la particular nos gusta mucho aquí a nosotros, Trecero, eh, eh, mm. se llama Faustino Oramas, apodado el guayabero, él ya murió como a la edad de 90 años, es un trecero tremendo. Joven, joven. Y, y la, la, su, la música y las letras, pero a ver, ¿cómo se llama la melodía? Se llama Tren de la Vida. Tren de la Vida. Es mm. muy reflexivo eso. ¿eh? Muchas gracias a Diego que estuvo el día de hoy con nosotros. Gracias a todos por escuchar nuestras historias desde nuestra moto. Uh -huh. Gracias, nos escuchamos el próximo martes. Oh, oh, oh.